Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. Este es el panorama actual de los incendios en la provincia de Córdoba. Se quemaron más de 12.000 hectáreas y hay una persona imputada con responsabilidad directa de haber originado el fuego en la zona del Durazno, principalmente. El perímetro que ocupó este fenómeno es de 86 kilómetros. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos queremos informarles que el incendio de El Durazno ha sido declarado contenido con perímetros inestables y en guardia de cenizas. En estos momentos hay más de 200 bomberos eh, allí en toda la zona porque realmente es, el perímetro es muy inestable pero ya estamos en, en guardia de cenizas. Es importante destacar el trabajo de todos los bomberos, pero también del personal del ETAC, que es impresionante el trabajo que han hecho, y también este agradecer al coordinador de la región centro, Andrés Bosch, que ha traído una brigada, que han hecho un trabajo también impresionante en otro sector del incendio, también colaborando con los aviones, la, la, todo lo que es la dirección provincial de aeronáutica, con los aviones hidrantes y los helicópteros, Eh, agradecer a los bomberos voluntarios fundamentalmente Y a toda la gente que nos ha apoyado Queremos decir que en estos momentos No tenemos ningún incendio activo Y que están todos los cuarteles en alerta Estos datos los da Roberto en Vocero de la Secretaría de Riesgo Climático Y es quien realiza y quien actualiza eh, Los trabajos que se hacen en los lugares donde se están incendiando los campos. Las personas evacuadas están volviendo paulatinamente a sus hogares y son seis, por lo menos, las viviendas totalmente afectadas. Es todavía alto el riesgo de incendios porque el clima aquí en nuestra provincia de Córdoba es seco en estos últimos días de invierno y no hay pronóstico de lluvias en las próximas jornadas. Para el informativo Farco, informamos, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.